...entendí el aire acondicionado, en realidad porque tuve claro. que cerrar la ventana... ...porque hay muy, mucho ruido, acá hay una obra... Con aire todo es más fácil... Claro, sí, sí, claro. yo no, estoy hace bien... hace mucho calor porque hay mucha humedad... ...más allá de que no hay sol porque está todo nublado... ...aunque hay algunas, este, algunos lugares donde quiere abrirse un poco estas nubes... ...pero la humedad que hay, o sea la baja presión... ...se nota y mucho al caminar, al estar adentro de un auto... ...sin aire acondicionado por ejemplo... tampoco hay un vientito como para que te refresque así que es una una mañana este, bastante bastante pesada desde lo climático este, ese es lo que lo que tenemos y también convengamos que venimos de días de mucha lluvia y también eso hace que, que esté latente esa humedad y se note al respirar nada más ya notas porque si tenés que andar haciendo cosas este, con con cierta con cierta celeridad te aplaca un poco porque transpiras y este y enseguida te te cansas o sea que eso también quiere decir que hay que hay baja presión la la presión es de 992 hectopascales y la humedad del 89 por claro es una baja presión sí está baja está baja claro, An está antes baja. se decía sí. más eso viste se, se aclaraba sí, más antes antes eh, digamos era era más más clásico y tampoco se entendía demasiado lo que sí después comenzaron a... A decir, bueno, una cosa es la temperatura y otra cosa es lo que sentís. Entonces era más importante la sensación térmica que la temperatura en sí. Muy bien. ¿Y eh, cómo están las calles de Santa Rosa? Que so, sabemos, andamos por por distintos barrios y recorridos. Sí. Y, y la verdad que hay un denominador común que es en cualquier barrio hay alguna calle detonada. Porque... Sí, es cierto. Bueno, nosotros nos tocó venir para la zona norte de la ciudad de Santa Rosa. En este momento estamos en la esquina de Antártida Argentina y Santa Cruz. Te digo que una... ...de las peores esquinas de esta zona norte de la ciudad... ...pero sí anduvimos también eh, por un poco más al oeste... ...anduvimos por la calle Casero, por la calle Reconquista... Eh, ...por la calle este, Pavón también... ...todas calles de tierra bastante mal mantenidas... ...porque hay mucho, muchos pozos... ...hay muchísima agua estancada a esta hora... ...y también esto, eso se le suma también... ...los, los desagües cloacales de, de, de, de distintos lugares... porque hay obras que se están haciendo, pero también hay desagües y también hay este, pérdidas cloacales y de agua que no se reparan y el agua va quedando dando vueltas. Eh, si hay que andar por esta zona, eh, no le recomendamos eh, la, la calle Antártida Argentina entre Río de la Plata y Primero de Mayo. Vos decís, es un trayecto largo, larguísimo, sí, y de muchísimo tránsito, es cierto, y de muchísima gente que anda en moto y en bicicleta, también. Y sumale a eso que también hay muchos comercios en este lugar, así que el, el andar de autos y motos y bicicletas es incesante y también las personas que tienen que andar caminando. Hay pérdidas de agua, hay pérdidas cloacales, hay este, asfalto roto, no arreglado, este, hay calles de tierra que están muy pero muy rotas, llenas de piedra. Por ejemplo, la calle Santa Cruz está cortada entre Antártida, y Argentina y eh, la calle Salta. Está totalmente cortada, está inhabilitada el tránsito porque en este momento están trabajando. Dice justamente un cartel: estamos renovando Santa Rosa. Nosotros lo que vimos es. pocos trabajadores debe haber unos cuatro o cinco en esas tres cuadras, o sea que parece bastante poco y después lo que vemos son dos anjones importantes más cercanos a la vereda con algunas algunas mangueras negras conectadas y adentro de esa de, de esa pileta eh, lleno de desagües cloacales todo eso también eh, es un peligro para la salud porque eso se va emanando todo ese olor constantemente y la verdad que se hace imposible no solamente andar en auto, en moto o en bicicleta, sino también caminando. Por ejemplo, la gente que tiene que cruzar esta cuadra entre Antártida Argentina y Santa Cruz, justo en esta esquina, hay cuatro comercios en las esquinas: un Luricentro, un maxi, un maxi este, supermercado de carnes y también este, un supermercado que dice Supermercado Antártida. Eh, ...tiene que cruzar eh, saltando charcos, básicamente... ...en esos charcos hay agua pero también hay, des hay desechos cloacales... ...entonces es muy pero muy complicado porque hasta se complica la salud... ...todo esto hay mucho olor dando vueltas y es constante... ...según nos decían algunos vecinos hace un ratito antes de salir al aire... ...la verdad que es una, una calle que se hace mucho tiempo que se están haciendo obras... ...y como que no se van terminando, por lo menos el, el vecino que anda dando vueltas por acá... no lo percibe, no percibe que una obra comienza, termina, se arregla, se cierra y se puede transitar normalmente. la calle Santa Cruz sabemos que hay un proyecto, hay que ver en qué quedó todo ese proyecto, porque también había fondos nacionales ahí que que, que estaban comprometidos, pero hay un proyecto para hacer toda la calle Santa Cruz nueva. Eh, Santa Cruz desde Antártida, Argentina, hasta Niñas de Ayoguma, que es bien para el noroeste de la ciudad, está bastante, bastante mal. porque hay mucha piedra, porque hay este desechos cloacales por todos lados y también este este pérdidas de agua, y la verdad es que no se sabe cuándo se va a terminar. Eh, recién pudimos hablar con uno de los trabajadores y nos decía que ellos están haciendo trabajos mínimos, están acomodando este algunos algunas conexiones para ver cómo funcionan, pero lo que se ve es que está la calle abierta al medio con dos este, sanjones a los costados y un poco de tierra también este que seguramente eso va a servir para tapar en algún momento cuando termine la obra pero no se ve una obra una obra que esté trabajando a full ni tampoco este, alguna este, alguna fecha de, de finalización más para yendo para el centro por antártica argentina hay también otra obra ahí cerca de la escuela 200 eh, eh, 201 Eh, esto está casi en Antártida, Argentina y Mendoza Se está haciendo una obra Ahí sí hay muchos más trabajadores Se nota que hay mucho más mucho más trabajo activo Y también toda la zona de, de la calle Primero de Mayo Donde se está haciendo una, una obra en esa cuadra Entre Antártida, Argentina En Primero de Mayo, entre Antártida, Argentina y Jujuy Pero te digo que es un lugar de muchísimo tránsito de obras constantes y como que no se ter no se finalizan nunca pareciera como que no se finalizan nunca mientras tanto toda la toda la zona esta toda la todos los vecinos y vecinas tienen que tratar de hacer su vida normalmente pero vos imagínate Juan Pablo que o también le cuenta a la audiencia que cualquier persona que viene por acá a hacer algún trámite o a venir a algún negocio o porque te toca vivir por acá vas pisando todo el tiempo eh, agua desechos placales... barro y todo eso lo llevas a tu casa y por supuesto que tenés que eh, tener una precaución de limpieza porque podés llevar también enfermedades. Así que es una zona, la zona norte de Santa Rosa, de mucho tránsito, de mucha obra, pero por ahora no se finaliza. Bien, Mauro. Bueno, agradecemos el relevamiento ese y nos reencontramos cuando haya más información. Está fresca eh, una información también, eh, lo veníamos comentando, pero se confirmó en estas horas el despido de más de 200 trabajadores de la obra del Procrear también. Ya habían despedido a más de 100, ahora otros 200 Y se cumplió eh, lo que nos había dicho en su momento este, Adrián Pérez Aviaga, claro. eh, que iban a despedir de su propia empresa. La empresa Bepa ya había despedido Iaco, había despedido el POP, y también había despedido este, la otra empresa, que no recuerdo cuál es, son, son cuatro empresas. Faltaba que él, o sea, el, el presidente de la Cámara de, de la Construcción también tiene una empresa y también despidió su personal, así que de los ciento y pico que estaban, han despedido otros cien. así que este, ya, ya se nota en las, en las obras del PROCREAR, tanto del sureste de la ciudad como de Toay, que hay muy pocos trabajadores, hay tres o cuatro por cada, este, por cada edificio de, de departamentos, o sea que eso significa que están haciendo poco, y también eh, creo que lo comentamos la última vez que hablamos sobre este tema, es que no hay movimiento de camiones llevando materiales, que eso es fundamental y es un dato Eh, este, palpable, no hay movimiento de camiones ni de camionetas este, llevando materiales y eso significa que la obra no está, no está activa o está semi paralizada. Totalmente eh, desocupación despidos y obra del procrear afuera podríamos decir Vamos a ver qué pasa con la provincia si es que se puede hacer cargo, pero después de lo que pasó ayer, porque este gobierno nacional no, no deja de sorprendernos todos los días y todos los días tenemos una Una noticia mala para el trabajador y trabajadora, ahora el gobierno provincial va a tener que sacar cuentas a ver si se puede hacer cargo del eh, ya no, ya no más fondo compensador nacional y ver si puede este aplacar un poco la suba de, del boleto y ver si se puede hacer alguna especie de subsidio provincial para que el boleto en Santa Rosa y en este y en Toay no cueste 800 o mil pesos como dicen que puede ser, podría llegar a costar. Nos reencontramos cuando haya más información, Mauro. Dale, Juan Pablo, hasta luego. Nuestro.